juez para eh, Radio Carmesa. Así que si querés, escuchamos unos minutos al Ministro de Salud. Lo escuchamos. El Nacional, el ¿Cómo andan, Nora? Nacional de Cáncer eh, a um, implementar dos programas importantísimos que tienen que ver con el cáncer de mama y el otro con el cáncer de colorectal. Este, y bueno, la verdad que nos pones muy contentos porque tiene una mirada similar a lo que nosotros habíamos planteado siempre del modelo integral de salud, que es trabajar en la atención primaria, descentralizado en los hospitales de, de primer nivel, y también este, trabajar en la, en la prevención no esperar que el paciente llegue con una patología como un cáncer, que es la, causa, este, la primer causa de muerte en, en, en personas después de los 40 años, y mucho más si hablamos del cáncer de mama, por ejemplo, que es la primer causa de muerte en, en mujeres. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros en la gestión anterior habíamos implementado lo que era este, el mamógrafo móvil, que llevaba también la posibilidad de hacer... Papa Nicolau y por supuesto consejería en las escuelas este, y eso hacía, hace, mejor dicho, que Este, se detecten tempranamente patologías que son, eh, tienen posibilidades de, de curación. Esto eh, no solo es socioeconómico, mucho, este, mucho más económico, sino que también eh, genera eh, una calidad de vida distinta para, para la gente. Y con el tema de, colon, de cáncer de colon rectal, se detectan patologías eh, que son precancerígenas incluso, que eso hace que se curen los pacientes y que no lleguen a hacer cáncer. O detectarlos en un estadio muy temprano, que hace que eh, disminuya también la, la mortalidad por esta patología. Eh, lo bueno de esto es que no se hace desde los grandes hospitales, esperando que la gente llegue ya con un tumor instalado, sino que salimos a la comunidad a detectar tempranamente y a trabajar en esto que siempre decimos en la prevención primaria de la salud, que es trabajar para la salud de la gente y no solo para la enfermedad. ¿Qué incidencia tiene en la provincia de este tipo de cáncer? Y la provincia de La Pampa este, a nivel nacional es, eh, es, tiene que, está entre las tres provincias de mayor incidencia de, de cáncer. Este, por supuesto que este, esto nos obliga a nosotros a trabajar en esta patología que de por sí ya eh, acucia a, a toda la sociedad. Obviamente que en la provincia de La Pampa, como se da con mayor este, incidencia, tenemos que salir este, a trabajar muy fuerte en esto. Ministro, respecto a salir, hay una queja de algunos vecinos del oeste de la provincia de La Pampa que dicen que no está llegando la caravana de la salud. ¿Cómo están trabajando con eso? Bueno, la, el tema de la caravana de la salud este, fue un programa que también nosotros habíamos instalado del 2003 al 2007 eh, con un móvil y profesionales especialistas, entre 7 y 8 especialistas que recorrían el interior de la provincia eh, con una regularidad. La caravana sirve siempre y cuando uno vaya periódicamente y no esporádicamente. Este, para esto hubo que reacondicionar desde los móviles, que todavía estamos terminando de, de acomodarlos, y este, la convocatoria de los especialistas que tienen a instalarse al interior de la provincia. Lo que ocurría hasta hace poco tiempo era que si algún médico tenía algún conocido, llevaba algún especialista y este, casi sin avisar y sin demanda, iban al interior algún especialista a atender. Eso no es la caravana de la salud. La caravana de la salud es este, armar un equipo de profesionales que salga Con una regularidad periódicamente y que vuelva nuevamente al lugar aproximadamente entre 35 y 40 días, no más de 40 días, pues si no, no sirve. Lo que hay algunas demandas de algunas localidades pequeñas que obviamente no se van a poder cubrir, lo que se hace es regionalizar. Imagínense que tenemos arriba de 80 localidades, si pretendemos que vayan periódicamente una vez por mes a cada una de las localidades es imposible, entonces lo que nosotros estamos planteando son cosas que sean posibles y que tengan continuidad en el tiempo entonces lo que vamos a hacer es los hospitales de nivel 4 o de nivel 3 eh, que puedan eh, convocar a gente de localidades más pequeñas para que los especialistas vayan ahí, seguramente se van a trasladar eh, pequeñas distancias y no que tengan que ir a General Pico de Santa Rosa como ocurre ahora, por ahí hay alguna demanda en aquel sentido, pero este, lo que nosotros tenemos que hacer primero es que esto tenga continuidad y que eh, no fracase desde el inicio y generar una expectativa que vamos a llegar a las 80 localidades sería una expectativa falsa para la gente. Sí, Queremos hacerlo seriamente, regionalizando y llegando a, a, a todas las localidades del interior, este, pero en algunos lugares, este, como les decía, en hospitales de, de nivel 3, donde después nosotros hacemos que se trasladen a, hacia esos lugares. Te pregunto por otro tema, ¿tiene ya el reemplazo de piñata? Mañana a las 10 de la mañana ponemos en funciones al doctor Travaini aquí en, en el hospital Lucio Mola, así que seguramente van a estar convocados para, para este, ponerlo oficialmente en funciones. Eh, ¿Tiene alguna opinión respecto a lo que está sucediendo con el CITRA-SAP? ¿Sabemos que hay cuestiones internas que están dividiendo al, al gremio? Eh, sí, estamos conociendo lo que periodísticamente está ocurriendo, eh, es una lástima que el gremio tenga esta dificultad porque eh, ha sido representante este, de los trabajadores de salud y sobre todo este, luchadores incansables por los derechos de la gente, encima más allá que bueno, a veces hemos tenido diferencias y discusiones, hay que respetarlos porque realmente han, sido, han sabido llevar adelante muchas veces en, en momentos difíciles este, luchas y reclamos Por los trabajadores. Así que eh, sería una lástima que, que, por cuestiones personales o no sé cuáles son las situaciones, este, tuvieran estas dificultades. Ojalá lleguen a un buen entendimiento, seguramente lo van a poder hacer por el bien de todos los trabajadores. ¿Un sector plantea que está a la pata del gobierno metida en eso. No, eso? no, eso no es así. Ustedes saben muy bien que tiene que ver con situaciones personales. Creo que más allá, creo que uno tiene que en esos sectores y ellos este, son inteligentes en ese aspecto, eh, resignar algunas apetencias personales por, este, para poner por encima este, lo que la gente está esperando de cada uno de nosotros, estar a la altura de eso. Yo, este, es una expresión de deseo, pero así también eh, creo que van a llegar a un entendimiento porque son gente que, que tienen que, sobre todo como te decía, poner por encima los intereses de los trabajadores y no algunas eh, intenciones personales, nada más. Pero el, el gobierno, eh, todos sabemos que no, no, no tiene que ver con, con ninguna pata de gobierno. La palabra no. del Ministro Juez. Bien, Juan Pablo, ahí lo escuchábamos. Una nota algo extenso.